como se te cante, como te salga, como puedas. decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va, bro. Hoy somos un coro de trabajadores. Nos costó un poquito arrancar al principio. A veces pasa con estas experiencias. Pero fíjate hasta dónde llegamos. Este programa se llama Decimu, pero hoy le vamos a cambiar el nombre. Se llama Decibawen. Decibauen. Decibauen. Hasta recién, hoy este programa es un sibauen un homenaje de Desimú al Hotel Bowen, a sus trabajadores, que acaban de lograr la media sanción de la Cámara de Diputados para la expropiación definitiva del hotel. Tema porque venían peleando desde hace 13 años en medio de, de dificultades y de amenazas de desalojos, pero finalmente la ganaron. Se ganaron la vida. Entonces, este es un programa y a la vez una recorrida para que conozcas qué quiere decir la autogestión y qué quiere decir que el bauen es de los trabajadores. Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores. ¡No! Mejor decir muh". El de hoy es un programa que a la vez es un homenaje a toda la gente del Bauen Hotel. En realidad nunca la tuvieron fácil. El Bauen es una de las empresas sin patrón. Ya son 311 en la Argentina que reúnen a 13.500 trabajadores... ...y que además inspiraron a cantidad de otras cooperativas. Pero además son el modelo de algo que no estaba escrito en ningún libro, en ninguna teoría. Como los trabajadores, o sea cualquiera de nosotros pueden hacerse cargo grupalmente de fábricas y de empresas que fueron vaciadas y quebradas por los patrones. O sea, los patrones fracasaron y los trabajadores son los que logran hacer revivir a estos proyectos. Como símbolo y como realidad es tan importante este movimiento que un libro como Sin Patrón, el de la Vaca, ya fue traducido y publicado en inglés, italiano, griego, alemán, ruso, portugués, porque en el mundo ven... Lo que puede simbolizar ese nuevo modo de gestión La autogestión Vamos a escuchar a las mujeres que encabezan la cooperativa actualmente A clientes que van al Bauen Vamos a tener temas musicales del pianista del Bauen Y vamos a recorrer cada rincón del hotel Pero te propongo empezar con esta charla con Marcelo Ruarte y Horacio Lali, Dos de los históricos con los que conocemos desde que empezó toda esta historia Tan difícil y tan apasionante Bueno, ¿cómo te va, Sergio? Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, eh, tu presencia acá es, es, es común, sos parte de nuestra historia, como así lo, lo reflejaba el primer libro que hiciste, en la, Sin Patrón, ¿no? Aquel libro, no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, reflejaba un poco las historias de cada una de, la, de nuestras empresas. Pero bueno, nada, o sea sos una cara conocida del babo. ¿no? Pero esta historia empezó allí por el 2000, 2000 2001. 2000, el, el concurso el 2001 sierra, la historia nuestra empieza un año y pico después, 21 de marzo del 2003, que ocupamos el hotel, lo resistimos, y bueno, lo pusimos a producir, pero seguimos resistiendo. ¿no? Y siguen resistiendo, claro. yo le pido a cada persona que escuche, que imagine lo que significa, como corajeada uh -huh. y como forma de superar obstáculos, el hecho de que los trabajadores se hagan cargo del hotel para no perder el trabajo, ...y para poder seguir funcionando... ...alimentando a sus familias... ...y sin perder la dignidad... ...Horacio, te quería preguntar... ...¿qué es lo que vos recordás... ...en esta parte de historia que estamos hablando... ...como momentos cruciales... ...en esta historia que ha tenido el Bago? Eh, bueno, aquí hay que hacer un... ...establecer dos etapas... ...una de las que tiene que ver... ...con el cierre del hotel... ...que se produce... ...en, en un momento de estallido en el país... Eh, ...por allá por el 2001 y donde eh, la debacle generalizada amén de las serias irregularidades que se estaban cometiendo aquí eh, aquí mismo dentro del hotel a través de los grupos eh, empresariales que lo regenteaban y después una segunda etapa que tiene que ver con el proceso de reconstrucción que empezamos a llevar a cabo eh, aquellos que sufrimos la quiebra del hotel y que un día dijimos bueno, algo tenemos que hacer con esto porque éramos familias enteras que quedábamos sin fuente de trabajo y empezamos a establecer un sistema de recuperación que consistió en ocupar el hotel, en conseguir los primeros recursos para empezar a hacer los primeros eventos, no fue nada sencillo, nos llevó bastante tiempo, nosotros casi un año y medio después pudimos recién realizar evento. Para recuperar la confianza de la gente también en poder hacer las cosas aquí. Sí, no, no. Eso básicamente eso existe al día de hoy. Lo que sucede es que nosotros no solo sufrimos el cierre del hotel, sino que sufrimos un vaciamiento. Cuando nosotros entramos en el 2003, después de habernos ido en el 2001, no había nada, literalmente hablando, nada. ¿Habían vaciado en serio? Había, el hotel? Habían vaciado el hotel. Habían vaciado el hotel y se habían llevado las cosas. Entonces, era muy difícil de poder ponerse a hacer absolutamente nada o sea, nosotros, el hotel nosotros lo fuimos recuperando paulatinamente desde el día de hoy que todavía nos falta, digamos ya mucho menos, pero nos falta un pedacito del hotel para recuperar pero eh, eh, estamos hablando de las actividades, ¿no es cierto? que ahora tienen que ver específicamente con terminar arreglar habitaciones, porque cuando este hotel se construye es como que le ponen fecha de vencimiento. Se lo construye con lo peor que tenían en cuanto a material, no utilizaron hidrobrona, a pesar que en esa época ya existía, utilizaron caño negro. Entonces las cañerías fueron con el tiempo se fueron deteriorando tanto que el día de hoy, que aunque nosotros conseguimos reemplazar eh, buena parte de todas esas cañerías, todavía tenemos que seguir haciendo inversiones haciendo Horacio es una especie de radiografía de parte del empresariado argentino que logra truchar cualquier cosa sí, claro. y son los trabajadores los más interesados en que eso no ocurra porque de eso depende su trabajo, su vida claro. y, su y su posibilidad de subsistencia ahora Marcelo, ¿cómo es la cuestión de poder trabajar en cooperativa en ese sentido? ¿les ha resultado difícil? ¿cómo la vivís como experiencia al día de hoy? un proceso muy duro pero el encuadre de cooperativa bienvenido sea porque en definitiva después eh, reforzamos la esencia del cooperativismo con nuestra con nuestra aposta con nuestro desenvolvimiento dentro de nuestras empresas no nos olvidemos que las empresas recuperadas nunca dejaron de ser empresas por un lado aún con una lógica de gestión distinta lo que hicimos nosotros Sergio alguna vez como justo está María acá sirviéndonos en un café Ella dice, no podrá tapar el sol con la mano y alguna vez alguien deberá hablar en el marco de la cultura del trabajo que hubo grupos de trabajadores en un país totalmente fragmentado, buscaron una opción que no solamente era en el tiempo, fue ...fue digamos... dando muestra de la capacidad del trabajador en su honradez, sino también disparando distintas, eh, distintas situaciones, como por ejemplo los valores éticos de que no, no suceden que no existe en nuestra sociedad el respeto bueno eh, eh, digo dentro de la inseguridad que son las nuestras empresas es como una oportunidad que nadie se la puede perder ojalá que esto tome lectura la, la política y la justicia también queremos ...hacer un, un hincapié en este sentido... ...porque la justicia después del tiempo... ...no puede seguir convalidando... ...o habilitando a esto que cerraron este lugar... ...porque lo van a vender, lo van a cerrar... ...es decir, lejos está del pensamiento nuestro... ...de mantener esta fuente de trabajo. Estamos en el Hotel Bauen... ...con Horacio Lali, con Marcelo Ruarte... ...María que nos trajo un café, ya vamos a charlar con ella... ...y la situación entonces... ...es la de una permanente amenaza... ...del desalojo, Horacio te pido en 30 segundos... ¿Cómo enfrentan ustedes, en lo personal, la posibilidad de un desalojo? ¿Qué pasaría si alguien quiere desalojarlos? Bueno, nosotros ojalá que esto ni, ni, ni siquiera lo, lo, lo intenten porque realmente va a ser un problema. Porque primero que en nuestra cabeza no se cruza eh, la idea de que nos van a desalojar. Estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo. Tenemos los fundamentos para lo que estamos haciendo. Y segundo, porque el gran apoyo que nosotros recibimos por parte de la sociedad se va a ver reflejado en las calles y algún día intenta cometer una locura como esa. Seguimos en Decimú y ahora estamos en el Hotel Bauen, pero con los clientes, los pasajeros que vienen aquí. ¿Tu nombre es? Julia, de Uruguay. ¿De Uruguay? ¿Y por qué viniste? Vine por la Feria del Libro. Por la Feria del Libro de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, exacto, por las jornadas profesionales. ¿Y qué tal el Bauen? ¿Estamos escuchando el piano que suena desde el bar de fondo? La verdad es que siempre que vengo me quedo acá. Vengo bastante seguido a Buenos Aires por los temas del libro, del mundo editorial. Siempre me quedo acá, me encanta. Me gusta también que sea un hotel recuperado. Por eso elegimos este hotel todos en mi trabajo para quedarnos. Eso está muy cómodo, el lugar es fabuloso. Así que espero que continúen. ¿Y qué te parece, desde el punto de vista de alguien que visita el lugar... Esto de que los propios trabajadores sean los que se hacen cargo Del eh, gerenciamiento Y de la, del trabajo cotidiano del hotel Me parece fantástico, ojalá El resto de las empresas funcionaran de la misma manera Después de escuchar a los trabajadores Y a los clientes, ya vamos a volver Para hablar con Eva, María, Arminda Las mujeres del Bauen. ¿Qué clase de vida representa Llevar adelante este tipo de proyecto? Y hasta vamos a escuchar por qué un tema de los Beatles Puede ser representativo de lo que está ocurriendo Adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimos. Por el derecho a la rebeldía.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 El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen. Decimu Estamos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org Estamos con la presidenta del Hotel Bauen, porque estamos transmitiendo desde el Hotel Bauen. Entonces, claro, yo te digo presidenta del Hotel Bauen, pero en realidad sos presidenta de la cooperativa de exactamente, trabajadores. Exactamente. Y esta vez ligaron las trabajadoras, la presidencia, así que me parece muy bien. Eva Lozada, sos justamente sí. presidenta de la cooperativa del Hotel Bauen. Estamos con Arminda Palacios, con Gladys Alegre, con María del Valle, acompañando e informando sobre esta situación de la amenaza permanente que ha tenido el desalojo en todos estos años, ¿no es cierto, Eva? Sí, la verdad que sí, que nosotros, la verdad que no vamos a bajar los brazos, eh, estamos siguiendo desde... De, de, eh todo lo que nos siguen hace muchos años saben que tenemos continuamente este tipo de amenaza pero creo que ya es el, lo último que ya tenemos que empezar a tomar conciencia tanto el estado que nosotros estamos diciendo que realmente se tome una vez por todas las cosas como corresponde porque esta empresa fue vapuleada por los grandes empresarios nunca fue eh, realmente nunca tomaron conocimiento y si ellos dicen nosotros somos no ocupa que pueden ellos ocuparon mucho antes que nosotros entonces claro. eh, eh, realmente y eh, que no sabemos trabajar estamos hace 11 años que estamos trabajando y estamos demostrando ¿qué más quieren que demostrar en realidad si hay algo seguro es que ustedes saben trabajar porque sí. los empresarios no están más y ustedes han podido levantar. llevar adelante como decías? en 11 años levantar esto Ya que ellos lo dejaron, lo dejaron abandonado. Cuando nosotros vinimos estaba lleno de ratas, bueno, todo el mundo ya sabe esa historia. Entonces, ¿qué pretenden ahora que ahora están con que el, el 16 de mayo está la, el desalojo? Entonces, eh, no lo vamos a permitir, no lo permitimos nunca ni lo vamos a permitir ahora. Entonces, que esto sepan bien, que nos dejen de amenazar, que nos deje de decir que no ellos no van a dar trabajo. Que no van a dar trabajo si toda la vida este, dejaron a la gente afuera. Y Armenda, ¿cuál sería tu aspiración o la aspiración de la cooperativa con respecto a... Sí, a la mejor que, solución para sí, yo creo que la aspiración de todos es que sigamos adelante a pesar de que ellos nos siguen amenazando hasta las últimas consecuencias pues pudimos pasar los primeros años ¿por qué no ahora? ya que esto está todo organizado es una empresa, hoy trabajamos como una empresa entonces no puede ser bajo ningún concepto que vengan con amenazas al contrario eh, tendrían que darnos un poco de, de, de ayuda de alguna manera el agradecimiento de que estos hemos levantado y otra de las cosas que digo de que pido a todo el pueblo de que nos ayuden porque toda ayuda en este momento es poco estamos hablando de una ayuda para evitar que trabajadores sí, sí, que llevaron o sea, no, adelante sí, sí. La, la posibilidad de que el hotel siga funcionando puedan seguir trabajando porque cuando, a ver María cuando ustedes se encontraron con esta situación como dice muy bien Arminda hoy está funcionando pero ustedes se habían encontrado ¿con qué en el primer momento? Y con un hotel vaciado y totalmente destruido y nosotros tampoco teníamos claro el horizonte lo que queríamos era recuperar la dignidad del trabajo y lo logramos ...y no solamente se lo demostramos al pueblo argentino... ...respetuosamente y humildemente hablando... ...se lo demostramos al mundo entero... ...de Grecia no llegan adhesiones... ...Grecia, España, Francia... ...de Francia, el día del periódico Le Monde... ...de Francia, mandó un corresponsal... ...a cubrir el, el conflicto del Bauen... ...de España, de todos lados... ...y respetuosamente a ustedes... ...que bueno, están casi del inicio con nosotros... ...y, y hay mucha gente de la sociedad argentina misma que se acerca al Bauen a tomarse un café, a comer algo en el restaurante dice, ¿dónde podemos firmar? ¿qué podemos hacer? claro, y, se, y eso yo, que me ha tocado hablar con algunos de estos amigos de otros países, se asombran de esa posibilidad de que las propias trabajadoras y los propios trabajadores manejen un hotel, manejen una empresa, porque en esos países no, no, no existe ese hábito o esta cuestión que en Argentina surgió por la crisis. En realidad ustedes tampoco imaginaban que iban a no, manejar jamás, la empresa. Jamás, pero después de los 11 años, no solamente que decimos le tememos al desalojo. No, necesitamos el desalojo. Nuestro cuerpo y nuestras mentes, nuestros cuerpos cansados, porque nos han apaleado mucho y, bueno, lo que más se destroza en esta historia es la mente, es la psiquis de las personas. Entonces, este, nosotros, yo siempre le dije a las compañeras, en un momento de mayor zozobra, no se preocupen, chicas, el sol no se puede tapar con las manos. Nosotros, sin proponernoslo estamos escribiendo una página diferente entre la historia de trabajadores argentinos. Entonces, nuestro lenguaje de mujeres en trabajadoras trabajadora sabemos perfectamente que lo que pase el 17, el 20, no me interesa la fecha, no me saca el sueño, eh, porque ya llega una determinación que dice si vienen por nosotros, que venga, vamos a ver lo que se encuentra. Y Eva, ¿cómo se hace para resistir con la cabeza y con el corazón, eh, un ambiente que es tan hostil, ¿no es cierto?, o, o una especie de amenaza de todos los días y todas las noches, ¿no? No, tal cual, yo creo que todos estos años hemos aprendido de día a día, y que realmente eh, es difícil para nosotros porque somos obreros, pero tampoco eh, que no nos crean que, que, que somos unos negros y que no podemos pensar más allá de lo que ellos creen que que nosotros lo único que sabemos es levantar una pala y ya está entonces la verdad estamos demostrando ahora que realmente nosotros no es que vamos a cortar la calle vamos a hacer estamos haciendo eh, otro tipo de, de de política para que se vea de otro de otro ámbito también para que lo vean Que, así como ustedes que se acercan y que llevan nuestras voces a, a los oyentes y que realmente escuchan eh, lo que decía la, la compañera, tomo la palabra de Arminda, que, que por favor, nosotros lo que pedimos es que en el momento que nosotros hagamos un recital, nos gustaría que realmente nos acompañen en ese recital y es una manera de demostrar que, este, que están presentes junto con nosotros. Así que realmente eso le agradecemos muchísimo a ustedes... ...porque son nuestras voces que llevan... ¿no? no, y nosotros agradecemos a ustedes que nos enseñan... ...cómo se puede trabajar sin depender de patrones... ...y de una cantidad de señores un poquito sospechosos... ...que como en el caso del Bowen vaciaron la empresa... Uh -huh, ...y por sí, lo cual lo autogestivo sí. empieza a ser una opción... ...que por eso también María, tanta gente del exterior dice... ...ah, podemos manejarnos nosotros mismos... Claro. ...quiero recordarles que estoy en el Hotel Bowen ...con Eva, Arminda, Gladys y María... Y les quiero preguntar lo siguiente. ¿Puede ser que lo grupal sea una forma de curarnos o de agarrar eh, coraje entre todos para salir o la cuestión es más individual no, grupal no, no, no, no, no, no, no. todos no, dicen grupal todos tenemos la camiseta tipo, del sí, Bauer acá van a sí, venir van a venir por todo y si no, no viene por ninguno es así, porque acá salimos todos cuando tenemos que salir una marcha es un compacto y tanto como la gente que nos está alrededor, por eso nos decimos el Bauen es de todo Porque acá, tanto como el subte, se, se ganaron las seis horas los compañeros de, de, de su lucha, de que antes esto era realmente un hotel que, lamentablemente, la parte social económica que era la más baja, no saben qué, era, qué es esto, ¿no? Y que, la, que, que era un hotel, en su momento, un hotel de cinco estrellas y era de la alta sociedad. Claro. Entonces eh, de hecho para, nosotros tenemos que para el explicar, de fruits, exactamente, nosotros tenemos que explicar qué es qué es este tipo de hotel y qué clase de hotel y cómo estamos trabajando. Entonces nosotros eh, día a día tenemos que estar demostrando, pero hasta cuándo? Los obreros tienen que seguir demostrando que seguimos trabajando y queremos llevarnos dignamente la plata y que realmente eh, una forma de ver diferente es hacer cooperativa que realmente no pedimos eh, el Estado puede decir que no tenemos ningún tipo de, eh, te, no tenemos ningún subsidio que estamos trabajando gracias a, a nuestros retiro correspondiente que este señor sale y dice que el Estado nos está eh, dando una, una X plata para que nosotros estemos trabajando, eso es mentira que, que acá tenemos todos los papeles y podemos, eh, yo estoy en el Consejo de Administración, puedo dar fe de eso y que, que quien quiera venir a hacer una auditoría puede venir a hacer perfectamente Todos pueden venir al BAUEN a sí, hacer auditorías sí, claro. o mejor todavía a comer, a tomar un café, tal a charlar. Cual, tal cual, y tal cual. Le invitamos a todos para que se hagan presente, por favor. Ya volvemos en este Decimú dedicado al Hotel BAUEN que logró la media sanción de la ley de expropiación por parte de la Cámara de Diputados. Así que cada vez más el BAUEN es de los trabajadores. Decimú. www.lavaca.org Decimú.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 Venía Mu Punto de Encuentro uh, uh, hey. No soy la persona de tu vida Soy la persona de mi vida Decimu Decimu Aprovechar lo que te da la vida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 Que ha logrado la media sanción de la expropiación definitiva, falta el Senado, por lo cual el Hotel Bowen está cada vez más cerca de quedar definitivamente en manos de sus trabajadores. Pero antes de escuchar un tema de los Beatles que nos estaban debiendo, te propongo que me acompañes por esta recorrida al rol del hotel para conocerlo y para conocer vidas. Decimo. Decimo. El Hotel Bowen, desde donde estamos transmitiendo este programa que en vez de Decimú, hoy se llama Decimo, ya tiene dos generaciones de trabajadores gestionando el hotel, autogestionándolo. Ahora estoy con dos jóvenes, María y Mariela. María es la joven mamá de Mariela, la otra joven. Hija joven. De sí, María. Está, <ríe> todos llenos de, de juventud. Ahora, eh, María, una pregunta. ...el tema de que los chicos puedan trabajar... ...de que tus hijos y demás puedan trabajar aquí... ...es uno de los objetivos más eh, lindos... ...que uno puede imaginar para una cooperativa, ¿no? Sí, porque nosotros eh, cuando empezamos a trabajar... ...decidimos traer a la familia porque fueron ellos los que más sufrieron la resistencia y la hambruna que nosotros pasamos acá adentro. Entonces, ellas dos en ese sentido, porque tengo a Noelia que tiene 32 años más que ella y ella, la más chica, y ellas estaban trabajando, tenían ya una vida, digamos, enfocada, estudiada y todo, y me dice, mamá, vamos a ir a trabajar con vos, porque si van todos los hijos, vamos a ir nosotros. Le digo, no, yo no quiero que vayan. ¿Y ¿Por qué no, mamá? Si van todos, ¿por qué no? Nosotros queremos ir a estar con vos y le digo, primero que ustedes tienen su trabajo, y segundo, porque esa historia tiene su parte cruel, tiene su crueldad. Y yo no quiero que eso, ustedes vivan eso, pero si ustedes eligen, yo voy a estar feliz. Y Noelia se fue hace unos meses y Mariela hace, le cuenta a ella contar cuánto hace que está con nosotros. A ver, Mariela. en nueve años, en diciembre van a ser diez, ah está bien tampoco es una, una pavadita no. de tiempo y qué tal es la experiencia de trabajar sin patrón pero a la vez en el lugar donde está tu mamá por ejemplo ¿no? trabajar sin patrón es excepcional es yo creo que que es parte de la historia diaria es para los que trabajamos alguna vez con patrón estar acá es sí no se compara y ¿Por trabajar qué? y porque son diferentes cosas yo entré muy joven había trabajado a partir de los 19 años ya trabajaba y tuve patrones y, y no era lo mismo entonces venir acá ya de muy joven también y, y ver que con un patrón, sin un patrón se podía trabajar igual, sin reglas o sea no sin reglas, ¿no? sino con el respeto, con, lo, con, las, con las pautas y, y las cosas que te demanda la cooperativa en sí no pero el patrón no sos un número sos Mariela Eh, se te entiende, te escuchan, no sé, sea, hay cosas que no digo que en una empresa no pase, pero siempre hay una distancia que ellos marcan. Nosotros no. ¿Y qué te resulta esta idea de la cooperativa que a la vez es bastante familiar? Entonces. Sí, sí, siempre, sí, sí, sí, siempre. Está bueno. Yo la verdad, particularmente trabajar con mi hermana y mi mamá fue medio difícil porque a veces las cosas eh, uno siempre tiene el pensamiento diferente y eso choca, y haces truenos, y no estás en tu casa, y tu mamá no te puede retar acá porque decís algo, es mi compañera, y hubo esa diferencia del compañerismo, y después de las seis de la tarde sí pasaba a ser mamá, sí, cuesta hasta que uno se acostumbre, y es lo que quiere, yo acá conocí al que hoy es mi marido, y bueno, también fue, difere, fue difícil, pero bueno, se puede. María, la generación joven del Bauen, ¿qué pasa si un día los quieren venir a sacar? Y vamos a estar adelante todos, calculo. La generación joven tiene que estar adelante, tiene que estar fuerte. Se supone que nosotros somos los que tenemos que seguir. Yo no sé si quiero que mi hijo trabaje acá, pero por lo pronto quiero seguir acá yo. Y si pueden venir muchas generaciones es porque algo hicimos y es porque algo estamos haciendo y es porque algo vamos a hacer seguimos en Decimú, hoy en este programa que es un Decibauen, y este ruido que se escucha es porque estoy en la cocina del Hotel Bauen, y estoy con Pedro Suárez. ¿Desde cuánto hace que estás en la cocina de este hotel? Hace cuatro años. ¿Cuatro años que te incorporaste a la cooperativa? Sí. ¿Y qué representa para vos la posibilidad de trabajar en una cooperativa que parece algo tan diferente a trabajar en una empresa convencional, no? Sí, te da un margen de opinar, de Hay en parte que tomas decisiones y los compañeros tenemos los 130 compañeros, estamos, dependemos de esto. Eso es que necesitamos la fuente de trabajo. Y a comparación de una empresa, bueno, casi toman muchas necesidades, por ejemplo, que vas acomodando tu horario, puedes mientras haces otra cosa. Es diferente de la empresa. Y Pedro, contame, ¿qué preparan en esta cocina? Y tenés un menú diario, de dos menús diarios para el lobby bar. Pues, puede ser pasta, puede ser eh, carne roja, pescado, pollo. Y, y sobre eso se va armando un menú que se cambia en todos los días. Así que están todos invitados para venir a probar. Sí, no hay problema, que vengan a comer que no se van a arrepentir. Este de Simu hoy es un de Sibawen y estoy en una de las habitaciones del Bauen con Isabel Sequeira. ¿Cuál es tu rol, tu cargo dentro de la cooperativa del bawen Bueno, mi, mi rol acá es de ama de llaves. Es, eh, yo tengo un conjunto de, de mucamas que están trabajando día a día para que el trabajo salga adelante. O sea, eh, la mucama es la que atiende al huésped, al pasajero. Y yo doy las directivas de, de, de cada día. ¿Cuántas son? Y en este momento tengo 12 mucamas y dos valets. ¿Y desde cuánto hace que estás en el hotel? Eh, bueno, en épocas de bajo patrón, estoy desde el año 93. Estuve en los dos hoteles, en el de Callao... Y estuve en el de corrientes. Estuvimos los dos trabajando. ¿Y qué diferencia, Isabel, entre estar bajo patrón o sin patrón? No, no, no. O sea, eh, el, el trabajo es el mismo. Solamente que acá, eh, bueno, eh, no somos tan este, como siempre digo, eh, le digo, a, eh, le comento a las mucamas, no estamos tan este, tan encima de la mucama como estábamos nosotras cuando éramos mucamas. O sea, eh, nosotros tenemos la confianza de la Mucama, de su trabajo, más allá de que se hay días que le vamos a chequear y otros días no, pero cada cual sabe eh, el compromiso que tiene con el trabajo de, que tenemos acá en la cooperativa. ¿Y es mayor el compromiso al ser tu propia cooperativa y tu propio trabajo? Totalmente, totalmente. Es, es, eh, es de uno, esto es de uno, entonces... Si esto es de uno, eh, lo tenemos que cuidar. Entonces es mayor el compromiso. www.lavaca.org Decimo. Decimo. Seguimos recorriendo el Hotel Babu. Bueno, ahora estamos en el lobby, ahí junto a la, a la Avenida Callao. Estamos con Guillermo, que es uno de los fundadores de la cooperativa, pero además pianista de este lobby. A ver, Guillermo, ¿qué... qué ...representa para vos... ...toda esta pelea que están haciendo... Eh, ...para mí este hotel... ...ya eh, es toda mi vida... Eh, ...es... ...este piano en realidad... ...es la manera... ...por la que yo entré acá... Eh, ...el año 2003... Eh, ...entré a un hotel abandonado... ...a intentar tocar un piano de cola... ...rescaté este piano... ...con ayuda de varios compañeros de acá... ...le puse una pata... ...lo limpié... ...me puse a tocar... ...y me hice amigo de todos... ...a partir de ahí... Bauen fue mi adicción... Mi droga, en realidad eh, dejé la música, porque yo toqué en los más grandes hoteles de la capital federal, dejé la música por dedicarme a trabajar dentro de este hotel. Bien, ahora, ¿con qué tema nos, nos ilustrarías en este momento? Yo los voy a deleitar con este tema, eh, que es el primero que aprendí en el piano, que humildemente me encendió mi madre, que era una gran pianista, se llama Yesterday, y lo voy a tocar porque Yesterday es el año 2003, el ayer. El del BAU, en uno de los integrantes de la cooperativa, nos decía que yesterday fue el 2003. Hoy el BAU está tratando de pensar en el futuro, porque esta gente lo que quiere es trabajar. Lo está haciendo por su cuenta desde hace 12 años. Lo hacen colectivamente, sin patrón, tomando las principales decisiones en asamblea. No quieren que les regalen nada, lo que quieren es que los dejen en paz. Ya volvemos para que nos cuenten cómo está la situación y qué significa eso de ser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 El grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. No adivinamos el futuro. Creamos el presente. Decimú. Por el derecho a la rebeldía. Decimú hoy se llama Decibauen y se transmite además desde el Bowen Hotel... Y ahora vamos a estar con Federico Tonarelli, que es uno de los trabajadores del BAUEN, además llegó a la presidencia de la cooperativa, y desde allí ha llegado a la presidencia además de FACTA, que es la Federación Argentina de Trabajadores Autogestionados. Le pregunté, para empezar, ¿quiénes integran esta federación? Así nos hablaba Federico Tonarelli. ¿Quiénes integran la FACTA? Cooperativas de trabajo que surgieron de empresas recuperadas, como por ejemplo el BAUEN, ...cooperativas de trabajo que surgieron de otra experiencia... ...como por ejemplo la cacerola... ...surgida en un inicio a partir de la Asamblea Popular... ...de Parque Centenario y esa zona centro de la ciudad... ...cooperativas de trabajo como por ejemplo... ...la metalúrgica Tecnograf, ...donde 10 metalúrgicos... ...decidieron constituirse en cooperativa de trabajo... ...para poner en marcha su propio taller, en fin... ...trabajadores no importa el origen... ...que se reconocen como autogestionados... ...se siguen reconociendo trabajadores... ...y se deciden por la cooperativa de trabajo en vez de pensar que pueden armar un emprendimiento como una empresa de capital y constituirse en SRL, sociedades anónimas cualquier tipo de empresa que represente una empresa de capital. Ahí está. Entonces, para que lo entienda un burro como yo o un chico que, que dice ¿qué es esto del trabajo autogestionado? El trabajo autogestionado, entendemos nosotros, en los últimos 10, 12, 15 años se constituyó como una alternativa real de gestión para los trabajadores. Digamos que el proceso de recuperación de empresas... Que no sean, yo me imagino, ni trabajadores de empresas privadas ni trabajadores estatales, Exacto. buscar un y, espacio diferente. más, incluso dentro de las reivindicaciones nuestras, esa especie de programa que sostenemos de reivindicaciones, está crear la figura del trabajador autogestionado, porque no somos ni trabajadores autónomos, porque de hecho son colectivos de trabajadores, y tampoco somos trabajadores en relación de dependencia. Lo que sí tenemos claro es que somos trabajadores Por eso constituimos cooperativas de trabajo Que son la herramienta más democrática Solidaria y colectiva Para que un trabajador junto con sus compañeros Tome en sus manos el proyecto productivo De cualquier tipo Ya sea fabricando cosas O sea, empresas de servicios O de, de producción de bienes O de producción de servicios ¿Qué entendemos nosotros? Que se ha generado durante todo este tiempo A partir de la recuperación de empresas Y de la constitución de estas cooperativas Como un sentido común que dice que el trabajador sin perder su condición de trabajador se puede asociar en cooperativas de trabajo y puede constituir su propia empresa eh, sin pensar que la única salida laboral tiene que ser la relación de dependencia o el rebuscársela solos por ahí trabajando como autónomo Y es un paso muy importante. Nos parece que de acá a unos años quizá esto se naturalice aún más, ese sentido común se amplíe y vamos a constituir muchísimas más cooperativas de trabajo en detrimento de las empresas de capital que lo que sabemos es que explotan a los trabajadores que buscan la máxima tasa de rentabilidad como único fin y nuestras empresas lo que buscan no es eh, la máxima tasa de ganancia sino generar empleo, producir y a partir de esa producción repartirlo de manera verdaderamente igualitaria y equitativa entre cada uno de nosotros cuando se reparte de manera igualitaria la empresa no tiene fines de lucro y mientras estamos escuchando una de las sirenas que pasa por acá, por Callao y Corrientes, pleno centro porteño, sí. y el Hotel Babón, quería consultarte esto también, Federico. esto Este nuevo sector, o no tan nuevo en algunos casos, pero creciente sector como vos me decís, ¿qué parte de la economía o qué tendencia o qué perspectivas vos o ustedes en facta, le están viendo? mira los datos que se manejan dicen... ...calculo que serán bastante rigurosos... ...pero en principio dicen que la economía solidaria de conjunto... ...representa alrededor del 10% del Producto Bruto Interno... ...en nuestro caso los números son más o menos estos... ...trabajadores autogestionados nucleados en empresas recuperadas... ...en cooperativas de trabajo que son empresas recuperadas... ...son alrededor de 13.000... ...si nucleamos a todos los otros compañeros que tienen cooperativas de trabajo... Desde, ...nacidas de otros lugares... ...estamos hablando de alrededor de 35.000 trabajadores... Así que lo que se está creando es un movimiento de trabajadores que gestionan sus propias empresas que creemos que con el tiempo va a seguir creciendo y que ya se constituyó como una alternativa concreta a las empresas de capital. El tema es la pelea por la, la cuestión de la subjetividad en relación a qué casi naturalmente todos nacimos creyendo que lo único posible era trabajar en relación de dependencia bajo otro que daba las órdenes que tenía absolutamente el control de la situación por ser el poseedor del capital y que vos no tenías otra que obedecer y a partir de ahí aportar lo que pudiera siempre que ellos quisieran, bueno esto como mito se derrumbó claramente Y tiene que ver con todo lo que ocurrió a partir de los últimos 10 o 12 años, pero que no fue inventado por nosotros a partir de la crisis de 2001, sino que tiene tuvo una historia riquísima ligada al movimiento obrero y a todas las posibilidades autogestivas que fueron naciendo a partir del siglo XX, acá y en el resto del mundo. Lo que ocurre hoy es que el movimiento de trabajadores autogestionados argentino es mirado por todas partes, es observado desde todas partes del mundo y es tomado como referencia y como ejemplo en momentos donde en el resto del mundo básicamente en Europa y en el primer mundo eh, la situación económico social es muy, eh, es muy deficiente los niveles de desocupación crecen eh, a niveles similares a los que teníamos nosotros años atrás Y la experiencia argentina es tomada como un ejemplo, porque los trabajadores se animan a, a generar la, la conducción de sus propias empresas. Federico Tonarelli es presidente de FACTA, que es esta Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados. Todo un nuevo modo, un nuevo paradigma de pensar el trabajo y salirse de determinados moldes. Pero además Federico nació acá en el Bajo. pregunto como cuestión casi personal y de experiencia tuya de estos años, ¿en qué te diferencia la cosa de trabajar en este tipo de eh, empleo de trabajo autogestionado, colectivo, como contabas recién con el anterior empleo capitalista, digamos, en una empresa convencional y eh, yo creo que es la, la, la, la, la aproximación más cercana a algo así como la idea de trabajar en igualdad y, y en libertad, digamos, ¿no? o sea, digamos que todo este proceso que protagonizamos nosotros con otros miles de compañeros tiende a eso, a la búsqueda de la igualdad en libertad, en un ámbito de libertad Eh, que lo estamos construyendo que bueno, se dice normalmente ¿no? que eh, inventemos porque si no erramos. bueno, entonces este, bueno, estamos inventando que estamos construyendo la autogestión todos los días, es un proceso lento, 10, 12 15 años en la vida de cualquiera de nosotros es una enormidad de tiempo, pero en tiempos históricos es muy poquito así que creemos que estamos sembrando recién la semillita de la autogestión en el país, pero somos optimistas, calculamos que de acá un par de décadas va a haber muchísimos compañeros más trabajando en cooperativas de trabajo este programa nos ha permitido conocer la vida cotidiana, que a la vez es un símbolo, del Bauen Hotel. Pero te recuerdo, ya son 311 las empresas recuperadas, 13.500 trabajadores, pero eso es apenas una parte del cada vez mayor universo de proyectos cooperativos, autogestionados, que integran la economía social, como son de hecho las radios comunitarias, toda esa economía que no es ni estatal ni privada. Ya es el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Por eso, esta historia que acabamos de contar es una historia del presente y también del futuro. Lo quedábamos diez, seis meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa más, el negro dijo ya fue a esta parte. Se abrió, vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, poderoso y sin patrón que está fiebre se haga leí. ww.lavaca.org